Ah, pues sí. Sí, ya, ya. Bueno, en todo caso queda queda como lo quería apuntar para trabajar más, lo desarrollar más o que pequeños, que eran subans de obias que venían con fragmentales pequeñitos, que en cuestiones de género y igualdad, equidad, uh -huh. que violencia de género o no cosas sé. esas. Esas Esos cada, cada vez más o menos consensuados, ¿no? también voy sí. a incorporar como un pequeño punto de, de bases históricos o sabes, o sí. autoridad ¿Por porque a lo mejor género es muy bueno. tan transversal y, y está, bueno, tiene no. estas, por qué viene ¿Por también porque ha ido sí. con la, la análisis y todo. Sí. Pero es que sí. Yo Yo sí. creo sí. que también la terminología en una página de recursos es una apuesta también del grupo que lo genera, ¿no? Por supuesto. O, sea, sí, sí. o apuestas por, por violencia machista, por violencia de género o por feminicidio o por asesinatos transfistas, ¿no? Todo todo es una apuesta política al final, También También puede ser explicarlo ¿no? Aquí hemos apostado por ese concepto porque creemos que... Claro, sí, sí el amor, el amor. y a la vez, igual pues, sí. sí. la apuesta más de Walter, si me, si me equivoco, es eh, ser un paraguas para que todo eso quepa, ¿no? Uh -huh. Igual sería más algo que explicase eso. Bueno, todo. Sí, no, pero, bueno, no, pero es... no, porque, porque también te puedes encontrar cosas en las que como sí, sector o como dicho, entidad Todo, dices, todo eso, todo eso todo sí. Todo bueno. Sí, claro, porque no es todo, lo que estamos haciendo ese trabajo. Exactamente. Vale, pues eh encuentras unidades de igualdad que este que están proponiendo. Pues, eh, ¿os parece que cerramos el punto de, de intro y vayamos a los contenidos? No, es que para la medialesa, que dijeron claro. de, de la roba, que está hecho en muchos sitios, en fin, que, la gente que tiene una necesidad sí. i, alegria, de la guía, de la juicia radical, que està pensando la web, como el libro que está publicado, hay una presentación de por qué trabajar, un listado de contenidos básicos, que sí. en, en la gente que lo necesita para allá. Sí, sí, no, sí, hay, sí. hay muchos sitios que está hecho, ¿no? Claro.